q u El e R con A resuena en lo más profundo del corazón de los talquinos. Contigo siempre, Ranger. Contigo por siempre. ¡Fuerza, Ranger! Es el mensaje de un servidor: Oscar Vega Gutiérrez.